Hola Daniel, ¿qué tal? Gracias por comunicarte. Este, me agarraste justo una mañana donde tengo un hueco.、Oh, no, no, no estoy dando clase hasta, hasta la una. Bien, o sea, ya dije hace realidad virtual la, hasta las nueve. ¿Continúas con esto de virtual y presencial o estás solo virtual?、Eh, estoy en una sola escuela con virtual a la mañana temprano. Es esa escuela a partir de las diez empieza presencial. Después en el resto estoy todas presenciales. Eh, no son este, 50, pero son 25 en algunos casos. Este, y bueno, nos e traman con uno de los chicos,、Bien. yo tengo una dosis y este, está esta, esta cepa delta. q u El temor es que venga y no, no, nos p e g a un susto, ¿no?、Sí. Y, este, así, bueno, uh -huh. Pero bueno, estamos en clase y la verdad, esta contradicción que yo te digo, esto que estoy en contra de eso, pero estoy yendo y estoy muy contento de estar. De vuelta en el, en el aula, porque lo virtual tiene sus bondades, pero no, nada supera lo presencial. Tal cual. No, y además, esto que decías, ¿no? Hay un, un plan jurisdiccional para el retorno a la presencialidad segura, nombre ¿no? larguísimo, con una cantidad de protocolos que, si se volvió eh, eh, con cursos completos, no se estaría cumpliendo esto de la distancia del metro y medio, dos metros con, en, entre los estudiantes y con el docente. No, no, eso no se cumple. Eh. son Concretos, lo hablamos otra vez con uno de los chicos, este, uno del primero, este, les mostraba fehacientemente simplemente que estiraba el brazo y que estirando el brazo tocaba a su compañerito que estaba adelante y su brazo no tiene un metro y medio、claro. ni dos metros, es,、sí. es un mene de doce años,、Ajá. así que no se está cumpliendo eso lamentablemente.、Eh, sí, lo Hacer es,、eh, perjudicar a todo el curso, que a eso te empuja, ¿no? O sea, el responsable es uno. O sea, si se enferma, la culpa es del docente.、Uh -huh. Y si yo le hago un acta y levanto las clases y me voy, la culpa es del docente.、Uh -huh. Entonces, siempre el hilo se corta por lo más delgado. Este, y no recuerdo, fíjate en el detalle, no recuerdo el nombre de la directora general de escuelas, porque、uh -huh. ella logró eso, hacerse invisible y tirar la responsabilidad a los. Docentes, es decir,、eh, sabemos el nombre de Trota, pero a esta mujer no ha dado nunca la cara. Y sí, s、sí, e es el nombre de la viceministra porque estuvo en otras gestiones, ¿no? Claudia Bracci, que saca comunicados sin firmarlos.、Mm. Este, comunicados que tienen que ver con la pandemia.、Mm. Eh, digo, yo voté este gobierno y, y me da vergüenza. O sea, hoy podemos hablar de la foto de Alberto, me p a r e c e q u e e s Más grande al lado de otras b e s t i a l i a s que vienen cometiendo, errores que vienen cometiendo. Y digo, b e s t i a l a d e s porque en un frente. Del PRO, este, junto con el cambio, es un gobierno criminal directamente.、Uh -huh. o sea, yo creo que hubiera habido mucho menos muertos este, si las medidas hubieran sido adecuadas en la, en la ciudad de Buenos Aires y en los territorios como Córdoba, Mendoza, este, donde fueron bastante irresponsables y, y mataron gente. Este,、uh -huh. Obviamente, el virus no se ve, pero mataron gente. A pesar de todo este contexto,、eh, Fabián, el contacto d e con í a s c los estudiantes es, es sin duda una, una caricia, volver a encontrarse,、eh, recuperar la presencialidad, el contacto personal que no tiene ningún tipo de reemplazo, ¿no? No, esto es. es、eh... Hora de laburar, la verdad estoy, estoy muy contento, estoy sorprendido de esta, de esta situación del de entusiasmo de ellos también. Sí, sí. Bueno, y nos metemos ahora,、eh, dejamos un, un ratito el, el costado docente, que aunque siempre está presente en todo, incluso en tu forma de escribir, de hacer docencia y, y contarnos、eh, tus investigaciones para que pueda ser leído, comprendido, compartido por、eh, los estudiantes con los que trabajas, por educadores y educadoras populares, por integrantes de movimientos sociales y también por la ciudadanía en general. En este caso,、eh, un nuevo libro. En la línea de recuperar la historia de nuestra región y la memoria y la verdad de la justicia sobre la masacre de Fátima. Sí, el, es un texto, una r e i t i r a c i ó n durísima en cuanto a lo que estás、eh, tratando de entender, que es el asesinato de 30 personas y además del asesinato, la dinamitación.、Mm. O, sea, o sea, los mataron y los dinamitaron.、Eh, y. Bueno, anoche me preguntaba una compañera: ¿es el primer libro este, sobre, sobre Fátima? Porque ella lo estaba promoviendo entre sus amigos.、Uh -huh. Y efectivamente, lo que me sorprende a mí es que después de 45 años no haya un libro que cuente esta, esta masacre. Y es como una especie de. Estos cuentos de Edgar Allan Poe, donde el, el objeto. Este, de, del asesinato, del objeto que se está investigando, que s está e buscando, está a la vista de todo durante todo el relato、sí. este, y no se resuelve este, porque no se lo ve. La mejor manera de ocultar una carta en un cuarto es dejarla arriba de la mesa.、Sí. Este, y bueno, acá está pasando eso con Fátima.、Eh, no estuvo oculto, salió en la tapa de todos los diarios. Fue tal, tal vez el, el, el asesinato masivo más. Difundido por los medios de comunicación, salió en Tapa de Clarín el 21 de, de agosto del 76, salió en Tapa de la Opinión, salió en La Nación, es decir, fue muy difundido en los medios de, de peso,、mm. eh, inmediatamente no habían pasado ni siquiera este, 48 horas del de hecho. con Algunas fotos en mi caso, o un plan en el caso de la opinión. Ahora, después, a lo largo del, del tiempo, se borró de la memoria colectiva del país, de la provincia e incluso de Pilar, de donde ocurrió, este, que es e l pueblito de Fátima.、Uh -huh. Un caso curioso, o dos casos, si queremos, pero bueno, un caso curioso.、Eh, Fátima, t e r m i n a n d o de escribir el libro, y me ofrecen. Un, un libro sobre la historia de Fátima, del pueblo de Fátima.、Uh -huh. Y a mí me interesa mucho la historia local, y bueno, entonces、eh, eso le da mucho más color y vos podés entender el contexto.、Eh, el libro está muy bien editado, con muchas fotos, con muchos relatos, bueno, muy, muy bien, muchos personajes. No hay ni un solo renglón sobre la masacre de Fátima, ni uno solo.、Uh -huh. Con lo cual está hablando este, del olvido, este, e incluso de, acá de, de la. En este caso, ya es una negligencia del pueblo porque no es un adolescente de 15 años que pidió el libro, sino alguna persona、eh, mayor una persona que pide en Fatima hace rato. Pero digamos que hay una especie de, este, de olvido fuerte, por eso el subtítulo del libro es Memoria para 30 Olvidos.、Mm. Este, acá es rescatar ese hecho. Y a la vez, esto es lo que ocurre en el libro: hay una parte donde se intenta rescatar la, la pequeña historia. Que podemos rearmar de cada uno de los que se han identificado, porque de los 30, no nos olvidemos que son secuestrados, desaparecidos, y cuando se los mata, no n、no, no, no、hay, el, no t i e n e un número de documento en su bolsillo ni nada de l estilo. Este, y hay un equipo de antropología forense que terminó identificando una gran cantidad, hasta el momento tenemos 25. Entonces se hizo un perfil, incluso está publicada la foto de cada uno de ellos en el libro,、uh -huh. para recuperar esa. Esa memoria, quiénes eran, este,、uh -huh. qué hacían, este, este, este, para ver el perfil hacia dónde estaba apuntando la, la dictadura.、Uh -huh. Así que, bueno, este, esta idea de, del secreto de Fátima es revelar que é s lo que estuvo pasando acá, en nuestra región, en el hecho más dramático este, que hubo a nivel de, de asesinato masivo. ¿no? Uh -huh. ¿El libro se va a presentar、eh, antes de fin de año? Sí, acá estamos. El, el libro está en Imprenta, nos está entregando. supongo que Esta tarde está yendo el, el, el dueño de la editorial, que es la editorial Tres Banderas,、uh -huh. e s una editorial nueva. Es el segundo el libro que está sacando. Es Luis Fuchs el que se puso al hombro el sacarlo a la calle.、Uh -huh. Y supongo que se lo van a entregar, si no es hoy a la, ma hoy a la tarde, este, mañana a la mañana. Y vamos a, vamos a estar en el acto de, en Fátima el próximo viernes a las 2 de la tarde. Vamos a acompañar a, la, a los familiares, hasta a la comisión este, por la recuperación de la memoria de, de Fátima,、uh -huh. este, a, en la escuela nueva, que siempre hace 21 años, 20 años, se cumple 20 años de este acto pervalente.、Uh -huh. Ahí hicimos una pre presentación en marzo, y lo que ofreció el municipio en, en esta instancia es que la semana que viene vas a b e r unas presentaciones en escuelas. De, de Pilar va a haber tres presentaciones、uh -huh. y en septiembre, septiembre, septiembre había una presentación formal、eh, en Pilar,、eh, donde estamos viendo, porque todo el tema de protocolo、eh, claro. nos impide hacerlo en un lugar cerrado.、Claro. En marzo lo habíamos hecho en el patio de la escuela 9 de Fátima y está la posibilidad que se haga en el corredor municipal.、Uh -huh. está、ah, En el centro del Pilar, en la entrada del, del pueblo de Pilar, o en el Instituto Carlos Pellegrini, que、eh, va a ser la sede de la futura Universidad Nacional de Pilar.、Uh -huh. este, con lo cual, estamos ahí, este, dos, dos lugares emblemáticos para la presentación de, de un hecho también emblemático para la historia de, de, de Pilar. Y a partir de ahí va a haber una serie de presentaciones. Ya es que el f e semana me estaba invitando de Lobos.、Uh -huh. Lobos、eh, tiene uno de los masacrados acá, este que es un militante este, de la JTP. Y bueno, justamente es Alberto Comas. Su cuñada había sido masacrada también acá en, en Pilar, en el pueblo de Delviso.、Uh -huh. También me invitaron de Gualeguaychú,、eh, donde está. Era oriundo Carlos Pargas. Carlos Pargas, fíjate de las fechas, como l a f e c h a la historia y cómo esto no es un delirio de un loquito que masacró 30, sino que históricamente hacía esto, esto el poder económico militar.、Mm. Eh, Carlos Pargas es el cuñado de Alberto Camps, uno de los masacrados de Treléu. e w Y justamente se cumplió ayer un aniversario de su asesinato que fue en el 77.、Mm. El cuento de asesinato, ¿no? Este, así que. Eh, bueno, he hecho eso a todos los lugares. Córdoba, hay, hay varios, varias invitaciones, tanto en Villa María como en los Hornillos, donde hay gente amiga. Y aunque no está vinculado a la cuestión Fátima, sí está vinculado con la recuperación de la memoria de su territorio y también de otros lugares. Así que ahí hay posibilidades. Saca posibilidades. O sea, la invitación concreta: e e n t este Hornillos, Villa María y, y seguramente en Córdoba t a m b Sí, va a haber una especie de, de gira en la medida que los tiempos lo, lo permitan, ¿no? Los tiempos y la pandemia, por los t e m o digo, por las clases que uno está en el aula,、uh -huh. y la pandemia que, si lo permite, vamos a poder viajar. Bien, esperamos aquí en la radio、eh, la, la, la posibilidad también de, de acompañar varias de estas presentaciones, la posibilidad de acceder al, al texto y conocer、eh, bueno, todo lo, lo investigado sobre Fátima. Y como siempre, Fabián, bueno, te agradecemos primero el, el, el trabajo de investigación, el trabajo de, de, de escribir y compartir esta historia reciente con, con nosotros y nosotros a través de, en este caso, este nuevo libro. Y quedamos en l a t i n c u como siempre, a disposición para seguir conversando y colaborar también con, con la difusión de Estas presentaciones. Dale, dale,、eh, por ahí anda difundiéndose por las redes en la tapa、eh, uh -huh. del libro y lo quiero mencionar de manera especial porque está h e c h a en base a、eh, un, dos fotos,、eh, un fragmento del mural que, que hicieron los chicos de la escuela 9 de, de Fátima, este, un mural muy, muy emblemático, un mural este, que tiene varios metros. Y dejemos un fragmento para la tapa del libro、uh -huh. y este, la, la foto del, del cenotafio que está en el lugar de la masacre.、Uh -huh. Esa es la tapa del libro para, para este, esto: el lugar y la memoria. Que en este caso, que, el, el alivio es que las nuevas generaciones la, la siguen sosteniendo en, en Pilar en general y en Fátima en Tapicular. Particular. Te agradezco la, la llamada. Un abrazo enorme y quedamos a disposición como siempre, Fabián. Un abrazo, que... Hasta luego.